Gracias, Camila, porque ahora nos encontramos con la posibilidad de charlar con el secretario general de la, zona, de la CGT Zona Atlántica respecto a una reunión que se ha llevado adelante en la jornada de hoy con la gobernadora a r a b e l a Carrera. Si queremos saber cómo ha sido esa reunión, estamos aquí con Damián Miller. Damián, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día, ¿qué tal? Sí,、eh, finalmente pudimos encontrarnos、eh, con la señora gobernadora、eh, y el ministro de Trabajo. p a r a la redundancia, en, en, el, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Río Negro, donde participaron、eh, más de 20 organizaciones sindicales, de un total de 44 organizaciones que representa nuestra CGT Regional Zona Atlántica.、Uh -huh. Muchos de los compañeros n o pudieron estar presentes por compromisos ya que tenían con sus organizaciones centrales, que estaban de asamblea de cierre de año, bueno,、eh, esta reunión. Eh, lamentablemente se dio en, casi en el cierre de año, donde se duplican las actividades. ¿no? Pero, bien, felizmente,、eh, conforme con el encuentro. Uh -huh. Ya que pudimos avanzar en, en tres ejes que fijamos justamente de la CGT como agenda principal para abordarla en este encuentro con la señora gobernadora, que tienen que ver con la vivienda, la salud y todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales de nuestros compañeros que representamos.、Uh -huh. eh, bueno, respecto a las viviendas, s q u e han podido dialogar y cuáles son, han sido esos avances? Ir trabajando de, de una manera. Organizada, coordinada con distintos sectores, de, tanto de gobiernos municipales como entidades privadas también o, o privados,、eh, que tengan este, suelo para urbanizar、uh -huh. y que garanticen este, a los trabajadores esa posibilidad de adquirir、eh, algo tan caro ¿no? para, para la sociedad hoy de poder tener un pedazo de tierra para poder construir su vivienda. En esta articulación, arribamos a un acuerdo de poder este, trabajar conjuntamente y de esa manera poder brindar、eh, solución a esta gran demanda que tenemos: ¿no? d el acceso a la tierra y el acceso posteriormente al acceso a la vivienda. Y ahí, suelo urbano jugará, me imagino, un rol importante. n o Sí, sí, sí.、Eh, la primera tarea que es desarrollar los servicios y ahí,、uh -huh. suelo urbano. Con el compromiso de la gobernadora es, es justamente brindar las condiciones de, de habitabilidad a, a esos lotes. Bien. Respecto a los dos ejes、eh, restantes, ¿cuáles son los avances? Sí, el, el sistema de salud、eh, de las obras sociales, ¿no? De,、uh -huh. Nosotros lo planteamos, y esto me hago cargo tanto en la reunión como en la expresión que voy a realizar en este momento, de la forma extorsiva que por ahí se maneja en el sector privado de la salud. d d o n d e Eh, nuestros afiliados y afiliadas son expuestos permanentemente、eh, este, al pago de un arancel extra a lo ya convenido,、eh, con tanto la cámara de médicos, los colegios médicos, con cada una de nuestras obras sociales.、Uh -huh. O sea, estamos hablando claramente de los plus, que no sabemos el, el por qué motivo, si ya tenemos un acuerdo de valores, los médicos permanentemente aplican diferentes. Aranceles, ¿no? de, de acuerdo a las especialidades, de acuerdo también al tratamiento que vayan a realizar, eh, este, eh, cobran estos plus que no, no están basados y sustentados en ningún lado, solo hacen de forma,、eh, vamos a s e r claro, s en negro. Y, en, y han ocurrido casos de que el compañero o compañera, afiliado o afiliada o paciente ha estado ya para, listo para operar en l q u i r ó f a n o y le dicen: Tenés que abonar tanto de, de plus. Se nos ponen en una situación incómoda, desesperante y recurren a distintas situaciones para poder, digamos, tener la atención que se necesita. Y creo que esas prácticas las debemos trabajar y el compromiso del gobierno de la provincia ha sido también abordar estos temas. Si bien no hay marco regulatorio, pero sí e、eh, digamos, en un mesa de diálogo institucionalizada que es la que. Permanentemente propone la, la CGT, podemos encontrar el camino de la solución y que los médicos, los médicos dejen de cobrar este plus en negro que、eh, creemos que. que, que... Que, digamos, Que está fuera de todo tipo de normas y de acuerdos、eh, preliminares que ya se realizan con cada una de las obras sociales. ¿no? Bien. Miller, la, la intención es que el gobierno empiece a controlar esa situación. Que, que comience a controlar o, o que genere también un, un marco de diálogo ¿no? uh -huh. con, con cada una de las instituciones que. Que brindan los servicios de salud. Sabemos que.、Eh, ¿Pasa en el IPRO? Mira. Pasa en el IPRO, pasa en, en las obras sociales privadas, en la nuestra, en, en todas, ¿no es cierto? Donde、sí. por una consulta médica, y si tenés que ir dos veces, tres veces al médico en términos de un mes o dos meses,、eh, y estamos hablando de, de 6 mil pesos.、Claro. Que es meterle la mano en el bolsillo al trabajador, que después no le quede para poder seguir este, con la atención de la salud.、Eh, En el, el caso de la atención de las infancias, te cobran por un control de niños sanos, te cobran por un control de、eh, este, algún tipo de, de patologías que pueda tener en el momento.、Eh, y, si tenés, y si tenés cuatro hijos para hacer atender, ya estamos hablando de ocho mil pesos. Sí,、claro. Entonces, ¿qué, ¿qué medicación después podés comprarle? Entonces, bueno, son prácticas que el, el gobierno. Creemos nosotros que debe、eh, este, generar esas mesas de diálogo para poder este, de alguna manera.、Eh No transitar por, por esos caminos que hoy nos no lleva, ¿no? Vuelvo a reiterar: para nosotros es extorsivo a la, a la atención de la salud en las instituciones privadas.、Uh -huh. eh, Miller, han terminado con los cursos de formación,、eh, cursos de formación que sirven como herramienta laboral para muchos y muchas, y en ese sentido han realizado refacciones aquí también. Sí, justamente esto también ha sido uno de los temas que hemos tocado en esta reunión, de seguir potenciando todo lo que tiene que ver con la formación profesional. De los trabajadores, de ir también generando este, nuevos ambientes de trabajo con más beneficio para nuestros trabajadores y trabajadoras,、uh -huh. para este, tratar de disminuir la informalidad laboral, que las condiciones de trabajo sean distintas, generar también、eh, normas que nos permitan、eh, regular cualquier tipo de acción que, que atente contra los derechos de los trabajadores. ¿no? Entonces, Este, en estos marcos de acuerdos e puntualizó y, y se puso como ejemplo lo que ha sucedido con la Fundación WOCRA y el gobierno de la provincia, donde se generó una escuela, donde también se hizo el acuerdo por este, la preparación de trabajadores para lo que va a ser la futura inversión del hidrógeno verde. Y es así donde、eh, pudimos este, nosotros aprovechar esas capacitaciones que hoy las podemos mostrar en nuestros propios edificios, ¿no? de las terminaciones y la calidad de mano de obra que vamos este, adquiriendo en base a la formación profesional que brinda nuestra Fundación de Capacitación de u a c a r a En esto quiero destacar también que esto、eh, no es una idea nuestra original, sino también es algo que propone nuestro secretario general Gerardo Martínez ya hace mucho tiempo. ¿verdad? Eh, hoy podemos decir que finalizado el año hemos capacitado más de 170 trabajadores y trabajadoras、eh, y que más del 30% ya ha conseguido、eh, su primer empleo genuino. y Dentro de ese 30%, que hablamos más de 30 trabajadores, cerca de 40,、uh -huh. eh, el. 40%、eh, es la incorporación de género en las distintas obras de, que, que hoy se están ejecutando aquí en Viena. Bien, dejando de lado bueno, esa cuestión de que los trabajadores de la construcción eran solamente para varones. n o Sí, sí, sí. Estamos desestructurando todo un, un mito, una, una historia、eh, cultural que viene de años, ¿no? Donde... Este, se denominaba la actividad de la construcción como un trabajo forzoso,、uh -huh. eh, que era solamente para el cuerpo del varón. Y hoy, la verdad, que al eliminarse esto, que es una gran tarea que está llevando, que quiero destacar también de nuestro secretario general Gerardo Martínez, e eliminar el trabajo forzoso y hacer una a, actividad laboral adecuada para cualquier este, físico. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este ambiente de trabajo. Este, nos puede dar esta, esta posibilidad a, a todas y a todos de poder este, encontrar en la cultura del trabajo lo que nuestras familias necesitan. Bien, Milea, le agradecemos. No, gracias a usted. Muy bien, la palabra de d a m i a n Milen, l entonces el secretario general de la CGT de Zona Atlántica, contándonos respecto a la reunión que h a mantenido con la gobernadora Aravera Carreras, bueno, y también lo beneficioso que son los cursos que han llevado adelante de formación de aquí de la Fundación WOCRA.